Buen día, Pablo, y buen día, Lautaro.、Eh, Gabriel, Gabriel、eh, se conoció hace unos días que bueno,、eh, la estación de servicio ahí、eh, pasa a ser、eh, usuario generador de energía renovable. Así es.、Eh, nosotros empezamos a, a inyectar energía a la red.、Eh, somos lo, la primera empresa de La Pampa, que,、eh, o por lo menos privada, que hace esto. este...、Mm -hmm. El, la potencia que, estamos, que tenemos instalada son de 70 kW y a su vez tenemos un, un conjunto, un grupo de baterías、eh, instaladas para la acumulación de energía. ¿no? Claro. Eh, ¿Con n o l a r c o qué los están generando? ¿Con、eh, energía solar?、Es? Son todos paneles solares,、ah, uh -huh. que no sé si has pasado por acá. Por ahí no te das cuenta, pero son las cocheras de estacionamiento. Son las cocheras de estacionamiento y arriba、eh, son todos paneles.、Eh, uh -huh. Son casi 500 metros cuadrados de, de cubiertos y cuadrados de, de paneles orales, de、uh -huh. solares. Eh, Gabriel, eh, esta cantidad de energía que van a poder generar les va a servir para ustedes, para la estación y para. Otros domicilios, digo, el, el volumen de energía que se genera,、eh, ¿a, ¿a cuántos domicilios, por ejemplo, puede alimentar? Mira, no, ¿a no cuánto? s No sé, no lo tengo medido, yo, parte técnica, mucho no sé, pero、uh -huh. primero、eh, te voy a aclarar algo. Nosotros hace tres años que ya estamos generando energía. Ajá.、Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, ¿Solo que ahora están inyectando? Ahora, ahora estamos inyectando. Nosotros hace tres años que empezamos.、Eh, Cuando, digamos, durante el día,、eh, hace de cuenta que la luz está cortada porque el 100% de la estación de servicio、eh, genera con los paneles. Sobra para, sobra,、eh, te lo abro muy, Sí, sí,、eh, sí, sí. muy, este... A lo, digamos, te lo simplifico, ¿no?、Sí. Eh, genera energía para toda la estación de servicio, sobra, se llena las baterías y después sobra para inyectar a la red. Uh -huh. eh, el otro día cuando empezamos、eh, veíamos que por ejemplo en pleno sol、eh, estaba inyectando alrededor de 15 20 k i l o v a t i、uh、o -huh. s pero eso es muy variable según los equipos de aire el consumo no claro、eh, pero es más o menos eso. o y para cuántos domicilios、eh, la verdad no sé sé、si、es que la estación tiene mucho consumo muy grande、uh -huh. eh, uh -huh. la playa imagínate todos los subsidios son Eh, 11 islas que tenemos con sus diores cuádruple,、claro. eh, 8 equipos de aire acondicionado, equipos de frío. Bueno, ¿cuántos domicilios no sabría decirte? ¿Y, pero... y la, la inversión que tuvieron que hacer para montar、eh, este, este, este sistema、eh, es de, muy importante? Digo, ¿Cuesta mucho dinero montar una cosa así? Mira, esto sí cuesta mucho dinero,、eh, montar una cosa así, si vos hoy la ves、eh, desde el punto de vista, como yo dije el otro día、eh, cuando vino, emisión、eh, eh, de otro reportaje,、eh, uno no, esto no tiene que pensarlo desde el punto de vista ahorro o económico, que es lo que todo el mundo, por supuesto, cuando hacemos algo económico,、eh, le apuntamos a eso, ¿no? Esto está más allá, esto es, hay que pensar en energía limpia, hay que pensar en que、eh, va, va a hacer falta este, generar otro tipo de energía, pero más que todo, te subrayo, es eh, eh, generar energía limpia, n o esto va mucho más allá del ahorro. Si viene d e ahorro nosotros, porque todo, todo, todo, todos me lo preguntan, El ahorro más o menos en la estación de servicio hoy es alrededor, de entre, según la época, entre el 30 y el 40% de ahorro de energía por mes, de promedio, ¿no?、Uh -huh. Que no es poco, pues igual, pero bueno, a la inversión,、mmm, eh, si, vos me, si le, le comparás con la inversión, no sé si es redituable, pero bueno,、uh -huh. esto está más allá, ¿no es cierto?、Uh -huh. Eso.、Uh -huh. uh -huh. Nosotros u n a empresa. Perdón.、Uh -huh. No, no, no, dale, dale, continúa. Que nosotros es una empresa que arrancó el año 2019,、eh, abrió el 11 de marzo de 2019, abrimos,、eh, arrancando siempre con la cabeza puesta la sustentabilidad. Quiero remarcar esto porque creo que también da, es importante a la sustentabilidad en otro sentido. Nosotros estamos a mil metros casi del pueblo, sobre la ruta 188, la nacional. e、eh, Nosotros podíamos haber puesto biodigestores、eh, en vez de poner cloaca y decidimos hacer una inversión en la vía pública en el pueblo de 900 metros de cloaca, eh, eh, que también es una, es una inversión muy grande porque en realidad no es solamente hacer una zanja con una retro, sino que toda esa calle son dos metros de una piedra mora de, del centímetro cero hasta los dos metros, es decir, más. todo lo que cuesta los registros, caños, los empleos. b u e s nosotros también decidimos en un principio arrancar con eso, en vez de poner biodigestores, que eran mucho más baratos, más simples, más sencillos.、Eh, y bueno, y ahora estamos pensando, siguiendo la, con la cabeza en la sustentabilidad, en reciclar nuestra propia, nuestro propio residuo. Y eso lo estamos analizando, lo estamos presupuestando, lo estamos viendo en, en diferenciar lo que es más que todo plástico, papel y tratar de、eh, eh, prensarlo o industrializarlo. n o Ya un, un,、sí. es un poquito más complicado. Claro, Gabriel,、Pero、¿y bueno, esto q u é decís de, de los residuos? ¿Es solo para la estación de servicio o lo están pensando en ampliarlo también para、eh, la localidad? En la localidad hay unas plantas、uh -huh. recicladas,、uh -huh. eh, pero bueno, también funciona, todo el mundo sabe que funciona a medias, no es que、claro. yo tenga nada contrario,、eh, pero bueno, funciona a、sí. medias,、uh -huh. porque vos ves plástico tirado, ves parva de, de, de abrir otro basurero nuevo donde siguen tirando. Quemándose basura, un montón de cosas. Nosotros queremos arrancar por la parte nuestra.、Bien. Y después, si hay un contagio o hay alguien que se as puede asociar o algo. O sea, por supuesto que esto sería muchísimo mejor hacerlo en, en,、eh, con, con otras personas o otra empresa o i n c l u s i v e con el pueblo.、Claro. ¿no? Sí, sí, con la、sí. misma basura del pueblo, que hay que hacer algo urgente con eso. ¿no? Mm. Pero bueno, nosotros estamos siempre pensando en la, en la sustentabilidad. Este, eh, eh, es con, el, con la cabeza arrancamos con eso y bueno, d e b e m o s seguir, ¿no? Claro, eh, eh, Gabriel. Eh, otra pregunta que te hago con respecto al proyecto este de generación de energía:、eh, ustedes inyectan esa energía que les sobra,、eh, ¿y cómo esto se la paga APE?、Eh, ¿Qué les hace? ¿Una nota de crédito? ¿Cómo es el recupero o, o la v e n t a la verdad, empezamos ahora nosotros,、ah. eh, pero. Igual para que tengas idea, otro, porque hay un costo fijo que no lo recuperas, o, o, o creo que lo pierde la cooperativa, o ya, o ya、uh -huh. está impreso en,、eh, en la cooperativa o en APE. Pero nosotros, por ejemplo, inyectamos la, la, que, la energía que compramos, la compramos, ponele a, te r un número, a 10. Sí. Y la que le vendemos, nos la compran a, a 4, 5,、uh -huh. ¿no? Sí. Ahí、eh, yo lo, hace poco me enteré por qué es así, porque claro, y es, y es entendible que hay un costo fijo、eh, y hay un costo de mantenimiento y un costo de, que es más ten,、eh, habría que, decir, un técnico lo tendría que explicar,、uh -huh. pero bueno,、eh, donde no pueden comprarme al mismo precio que es lógico、eh, la energía, ¿no?、Claro. Pero bueno, yo estoy convencido que estas cosas. No hay que mirarla de, digamos, el, el Estado o el municipio no tiene que mirarla e l municipio no tiene nada que ver, perdón,、eh, o las cooperativas del Estado no tienen que mirarla puntualmente si paga más o, o, nos paga, o paga menos en este caso nosotros. Yo creo que tiene que pagar más todavía, porque hay que incentivar y, y bueno, por lo menos、eh, a los primeros que nos animamos a hacer semejante inversión y a, y a dar un puntapié, Para que esto sea un contagio en general, ¿no? Claro, bien. Bien, Gabriel,、eh, no sé si quedó algo、eh, que nos quieras contar, decir, remarcar. Si no, muchísimas gracias por estos minutos y el contacto con Kermés. Mira,、eh, agradecer, agradecer al secretario de Energía, este, a Toso, que nos vino a entregar el certificado.、Eh, también se lo dije a él, r e a l m e n t e la provincia de La Pampa. Eh, nos guste o no nos guste, votemos o no votemos, un partido o el otro, siempre se caracterizó y esto hay que, c r i t i c a por ahí, hay que resaltar estas cosas. La provincia de La Pampa una, creo que debe ser una de las pocas o casi la única provincia donde vos podés hablar con el ministro, van, vienen, te reciben, hasta el gobernador si querés. e s、eh, y esto no hago una, no hago una apología política ni nada, solamente resaltar una realidad. porque cuando tenemos que criticar, estamos todo el mundo criticando, y bueno, esto es algo importante para los que, privados que hacemos algo, y más pensando en la, en la sustentabilidad y más or, y obras públicas, y generamos mano de trabajo en un pueblo chico como es Realicó, ¿no es cierto?、Claro. Y bueno, la estación de servicio nuestra está puesta en la, ciento, en la ruta 188, a 500 metros de la ruta 35, de la que ustedes vienen、sí. eh, y con respecto a la pampagoña gracias a dios s o、eh, b r e、eh, p a s ó las expectativas nuestras、eh, si bien hicimos creo que hicimos muy bien las cosas porque seguimos creciendo la gente contenta las críticas son muy buenas tenemos una bandera que es la número uno que y pf que eso es、eh, muy importante Eh, eh, como es cuando arrancas una empresa, ¿no? Claro, sí, sí, sí, más vale. La marca IPF está presente.、Eh, Gabriel, muchísimas gracias.、Eh, que tengas buen día. No, muchísimas gracias a ustedes y buenos días. Gracias.